Fíjate, eh, yo hago una distinción eh, historia de antigua, historia de antes, historia de ahora, no tiene ningún fundamento científico, esto que digo, evidentemente, pero cuando hablamos de historia de antes, de historia antigua,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 que tienen trastornos de la conducta de la personalidad y también explicaría otros aspectos del vampirismo. La historia y las enfermedades eh, tienen mucho que ver, eh, lo hemos conocido esta noche en compañía de Pedro Gargantilla Madera. Pedro, mil gracias eh, por estar con nosotros, por ilustrarnos y darnos a conocer esa parte de la historia que es eh, mucho más importante de lo que creemos y pensamos. Un abrazo. Mucho Un abrazo, muchísimas gracias.